59 minutos. Justo y verdadero. Te alabamos, Señor, porque tú eres el rey y tú reinas por siempre. Amén. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario dirigido y presentado por el reverendo Moisés Salvear que a seguir tiene la palabra y aquí estoy con la palabra muy buenos días para todos ustedes que sea un día lindo, poderoso, precioso aunque esté con dolores algunos dolores por ahí porque ciertas personas de cierta edad así como yo, sufrimos de ciertos dolores por causa, no es cierto del desgaste continuo de este cuerpo no obstante el ánimo ah, el ánimo el ánimo es el imprescindible para que la persona se sienta mejor si, sí, sonría haga alguna cosa hoy, una cosa novedosa vaya y pinte alguna cosita por ahí ah, o limpie o oh, arregle jardín cualquier cosita pues ahí va a ver cómo va a ir mejorando el ánimo va a ir mejorando mejorando pero sabe cómo mejora también clamando pidiendo rogando orando al que todo lo puede al dios de la gloria cuantos hermanos y hermanas y personas que van a la iglesia no es cierto sin ninguna terapia sin ninguna cosa la oración solamente y ya son rejuvenecidos ...que Dios le bendiga en esta mañana... ...para ustedes el programa... ...manantial de fe... ...de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile... ...que le convidamos nuestros cultos... ...nuestras reuniones... ...nuestras reuniones son los días martes... ...a las 8 de la tarde... ...porque no puedo decir de la noche... ...en la tarde, las 8 horas... ...o las 20 horas dicen algunos... ¿Ah? Eh, ...el mismo horario... Eh, ...también el día jueves... ...a las 8 de la noche... ...y también... El día domingo tenemos reunión, tenemos culto Las hermanas Dorcas van a hacer una exposición relinda Este domingo a las 4 de la tarde Y también ese mismo día domingo A las 6 de la tarde el culto general Culto general evangelístico lleno del amor de la presencia de Dios Le convido en la calle José Victorino Lastarria Número 630 que está en el segundo sector de la población pedro aguirre cerda cerquita de la cancha pedro aguirre cerda está la calle josé victorino lastarria la iglesia apostólica unicista de chile si usted quiere saludarnos hoy le voy a dictar el número del teléfono de esta radio entonces tome un lápiz un papel una libreta y anote el número de teléfono de la radio emisora y llame para saludarlos claro, no nos llame cuando yo esté predicando no puedo cortar la predicación entonces, no obstante yo creo que mi amigo me va a ayudar aquí si llega algún llamado de esos para también decir que usted nos llamó y que usted está en nuestra sintonía el número del tele, del teléfono de la radio es 228-7269 7 8 7, repito 22 2 8 7 2 7, 8, 7 y le conviene a nuestra iglesia si usted no tiene donde ir o si usted ha dejado de ir a algún lugar vaya a nuestra iglesia allá le vamos a estar esperando si sí, allá hay diáconos y hay obrero cristiano obrero del señor hermanos hermanas Ah, jóvenes, señoritas, que le van a recibir gozosamente. Entonces, la calle José, Victorino Lastarria, número 630, segundo sector, población Pedro Aguirre Cerda. Que Dios le bendiga. Si, sí, luego estaré leyendo un salmo.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 Amén. Qué lindo salmo, ¿verdad? Qué bueno es poner la cabeza en nuestra almohada y entonces dormir en paz, pues. Todo está bien, todo está bueno. Lo que pasó en el día se pudo lograr o oh, si no se pudo lograr su corazón está tranquilo eso es lo que dice el versículo 8 en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me hace vivir confiado pero quiero dirigirme también y esplayar un poco en una reflexión pequeña el versículo 2 de este mismo salmo 4 el versículo 2 dice hijos de hombres hasta cuándo volveréis mi honra en infamia amaréis la vanidad y buscaréis la mentira eso es lo que dice el versículo 2 amaréis la vanidad y buscaréis la la mentira sí porque a ver hay personas que ya ni su propio perro le cree que mentiroso mentiroso llama al perrito y el perrito no viene porque ya no le cree oiga la mentira es fácil de hacerla muy fácil y muchas veces esta flor de labio o sea inmediatamente una mentira para afirmar o descalificar ah que pernicioso es eso la mentira nunca trae cosa buena algunos dicen una mentirita blanca jajaja mentirita blanca, por mentiritas blancas han habido guerras, han habido separaciones de, de matrimonios, por mentirita blanca han habido horribles crímenes, por la mentirita ah, que el diablo pone en la boca, en el labio, y en el corazón y en la mente de las personas, la palabra de Dios dice eso, dice que el diablo es es padre de mentira sí sí sí sí desde el comienzo dice después que se vio que era grande un ser creado por dios maravilloso cuando dios creó a ese ángel maravilloso dice que dios creó la música cómo estaría de lindos pero él se creyó más grande que Dios y quiso usurpar el trono de Dios y le habló tantas mentiras a los ángeles que muchos de los ángeles le creyeron esos son los demonios pues. y eso es lo que hace el diablo el diablo también le dijo a Eva ah de cierto sabe Dios que el día que comieres no morirás sabiendo el bien y el mal no morirás Ah, el diablo le dijo una media verdad Por ahí dicen una mentirita blanca ¿Ah? Pero ¿qué aconteció? Eva estiró su mano y comió del árbol De la ciencia del bien y del mal Que Dios no le había permitido No le permitió De que comieran Y ella lo hizo Eso bastó para desobedecer El mandamiento de Dios ah si sí, la Biblia lo dice claramente y muchos por ahí incluso hay programas que, que están que están eh, como se llama objetando las cosas de la Biblia ah, la mentira siempre será mentira y la verdad aunque muchas veces se deje de lado y como digo se entierre la verdad la verdad la sepulte a la verdad pero un día salá, saldrá a flote con fuerza con poder y destruirá todo el castillo mentiroso que no hable mentira usted por favor, hágase un favor usted mismo hágase un favor, no hable mentira y si sale alguna mentira después rectifíquela de inmediato diga sabe que, no es verdad lo que yo dije es así, así y así y usted va a salir más entero va a salir más elevado porque van a ver que usted tiene la capacidad de recapacitar y no de dejar a la persona en el río impetuoso del abismo de la mentira que Dios tenga misericordia porque muchos cristianos evangélicos también están mentirosos y dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos cuidado que Dios le ayude y me ayude a mí también Sí, porque muchas veces las cosas ayudan para que la persona puedan salir y salir de la mentira, salir del engaño, salir de la falsedad. Pero no quiere, no se quiere que Dios le ayude, que Dios le bendiga para que entonces hoy respete su propia vida. Y los demás también No ame la mentira ni la vanidad Como dice El versículo 2 del capítulo 4 de Salmos Amén es Gracias Ah, estimados amigos oyentes La palabra de Dios es muy correcta, muy firme ¿Por qué? Es mejor, ¿no es cierto?, de que sea verdad y aunque dura pero sea la verdad ah cayó un avión verdad un avión que lo siento mucho por tantas vidas jóvenes y adultos ah que tenían un oh, tenían un sentir de, de victoria en sus vidas pero por un una descalificación de no aceptar lo que estaba en, pro, en proceso de programación por creer que se puede hacer bien las cosas cuando no está bien se dice que fue el combustible el combustible y así lo dicen los relatos del piloto de la torre de control, etcétera qué pena cuando la persona no obedece no obedece a lo que tiene que hacerse por eso en esta mañana ah, lo siento en mi corazón de los seis que se salvaron tres son evangélicos y que Dios les ayude a todas esas familias si sí, un abrazo donde sea que se escuche un abrazo de mi condolencia que lo siento mucho en mi corazón sí que Dios les ayude así sea Mi estimados amigos oyentes Ya he leído un salmo Que ese salmo nos trae un parámetro de vida Ah, para dormir bien Como dice el versículo 8 Que es el último Que en paz me acostaré Que hoy día haga cosas lindas y buenas Para que entonces ¿No es cierto? Un día cuando despierte De este sueño pasajero De esta vida pasajera De esta vida tan Esfímera O efímera que, que pasa luego Rápido Y despertamos en el más allá Cuando le vamos a ver Cara a cara Y ese es el himno que traje hoy día Que canta nuestra hermana Tan lindo Para todos nosotros estimados amigos y señores En presencia es tarde. Que himno lindo Más allá del cielo azul Es donde vamos a ver A nuestro Hacedor El que hizo el hombre y la mujer Quiero leer Una parte de la Sagrada Escritura Conozca usted bien La Biblia Lo que nosotros amamos Lo que predicamos Lo que creemos En el capítulo 20 del Evangelio Según Mateo o San Mateo eh, habla respecto de una cosa muy interesante yo sé que le va a gustar yo conozco varias personas que trabajan en este mismo sistema en esta, mismo, eh, en esta misma labor que lo dice aquí la Sagrada Escritura se lo voy a leer para que usted eh, escuche bien ...lo que dice la Biblia... ...y el Señor Jesucristo es que relata esto... ...el Señor Jesús dice... ...porque el reino de los cielos... ...es semejante... ...a un hombre... ...padre de familia... ...que salió por la mañana... ...a contratar... ...obreros para su viña... ...ve... yo digo que conozco muchas personas que... ...varias personas... ...que trabajan en viñas... ...aquí mismo por alrededor de Puente Alto y los envió y dice que habiendo convenido para con los obreros en un denario al día los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo id también vosotros a mi viña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 Ah, aquí vemos una grande verdad. Aquí vemos como Dios representado en el padre de familia que tenía una viña. ¿Ah? La viña es el mundo. Todo este esta tierra. ¿ah? Y Dios nos envía a predgonar, a predicar el evangelio. Nos envía a trabajar en su viña ese es el sentido teológico pero puede ser que en el sentido físico, natural humano puede ser que también acontezca esto porque el Señor Jesucristo tomó un ejemplo ah, de un padre de familia que tenía esta viña y encontró a varios que fue a contratar para trabajar en la viña y muchas veces la persona cuandoá eh, cuando va a hacer a, va a recibir de lo que ha, de lo que ha trabajado posiblemente tiene una, una mayor esperanza de que va a recibir más que aquel otro y eso es natural en el ser humano pero lo, lo que no es natural es la envidia la envidia de cuando alguien es tratado mejor o cuando alguien es puesto en algún lugar que es superior a aquel que ha estado tal vez por año o por algún tiempo la envidia y la envidia hace que la persona tenga un resquemor en contra de su prójimo ¿Ah? en el reino celestial, en el reino de Dios no debe haber esto no debe de haber la envidia porque la envidia es una raíz terrible que muchas veces es difícil de arrancarla toda así es ¿Ah? así que los, dice, los primeros serán últimos postreros y los postreros o los últimos primeros porque muchos son llamados mas pocos escogidos esta parábola la dio el Señor Jesucristo representando que el reino de los cielos es semejante es así dios busca trabajadores para que trabajen por su reino porque van a recibir una recompensa los profetas que muchos de aquellos fueron apedreados fueron muertos por decir la verdad y por llevar el mensaje de dios cuantos todos los apóstoles Ah, menos uno de los apóstoles murieron violentamente ¿Ah? ¿Eh, ¿por qué? por llevar el evangelio y cuantos testigos cristianos y hoy también sufren y sufren la muerte el desgollamiento ¿Ah, en países que no son cristianos por causa del evangelio por causa de predicar el evangelio en algunos países que son cristianos también son perseguidos sí señor Ah, ellos van a recibir más que los que predican el evangelio que predican bien que tienen un, un lugar donde predicar que no son molestados será que van a recibir más o menos en el reino celestial eso depende de Dios no depende del que quiera o del que corra depende de Dios de Dios lo importante es que usted Está trabajando en la viña En la viña del Señor En la viña de Dios Está haciendo todo lo posible Para que los frutos sean buenos Para que la parra, la vid Lleve buenos frutos Ah, para que entonces el fruto esté limpio Esté lindo, esté bueno Esté bien criado, esté bien tratado Está trabajando está trabajando en, en cavar la tierra en abonarla en regarla como dijo el apóstol pablo yo planteé apolos regó pero dios es el que da el crecimiento el crecimiento lo da dios hoy ah, en esta mañana estimados hermanos en cristo jesús trabaje nomás trabaje bien para el señor hágalo bien sea que éste tenga usted un puesto relevante en la iglesia o no muchas veces se mira al portero como si fuera una persona que es el último no señor no es así porque si vemos en el antiguo testamento los porteros tenían una tremenda y grande responsabilidad de quien entraba al templo de guardar el templo como también ahora los porteros tienen grande responsabilidad ah, de lo mismo porque muchas veces va gente a molestar gente endemoniada que va solo a hacer daño a gritar improperios sandeces el portero tiene eso ¿Ah? y no por eso le vamos a mirar menos como aquel que tiene una prominencia para predicar o hacer alguna cosa usted que es miembro de la iglesia usted sostiene la iglesia usted es un ladrillo de la muralla me comprende porque si falta ese ladrillo de la muralla ah queda un hoyo ah y entonces no, no, no está completo usted es especial para dios dios sabe en qué lugar ponerle a usted que esta mañana usted haya comprendido la palabra del señor porque dios quiere obreros oh, obreros no capataces obreros en la viña del señor para tratar bien su viña la viña del señor Por eso los pastores y por eso todos aquellos que nosotros eh, conocemos que tienen prominencia deben de tratar bien la viña, trabajar bien, porque el pago está seguro, lo tiene Dios. Allá vamos a recibir lo que corresponde a nuestro trabajo. Así sea. Amén. En este momento de la oración Alleguémonos con fe Al trono de la gracia de Dios Estimados amigos oyentes Ahora vamos a orar Orar Ponga su corazón, su oración, su plegaria Delante del Señor con fe Como se ha dicho Y aquí voy a orar eterno y buen Padre Celestial muchas gracias porque en esta mañana Señor he recibido tantas cosas a través de este programa Señor en el Salmo 4 que usted nos habla tantas cosas para dormir después en paz hacerlo todo perfecto todo bien hecho agradable para uno y para otro como también Señor en el cántico Así, ah, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Como también aquí en el pasaje de las sagradas escrituras, Señor, de los obreros de la viña y de la recompensa por su trabajo. Tantas cosas que nos habló. Ayúdenos a hacerle fiel y andar, Señor, en novedad de vida cada día, cada hora. Ayúdenos, Señor, para Así cumplir con nuestro trabajo, nuestra labor en su viña. Pido por los dolientes y enfermos para que usted ponga su mano poderosa de bendición, de sanidad y cura divina. Sí, señor. Y a los que están pobres, a los que están pasando dificultades financieras, también ayúdenle, señor. Y a aquellos que necesitan un empleo, oh, señor, denle, Aquellos que necesitan y quieren. Porque usted es bueno. Porque usted, Señor, conoce lo que nosotros necesitamos. Ahora, Señor, que sea un día lindo, precioso y que tengamos, Señor, la dirección y la bendición. Cuando vamos a cultuar. A cultuar su nombre. En la iglesia. Ayude a los suyos. Sí, Señor. Ayude a aquellos que están en la fe. Y a aquellos que no tienen fe. ...también porque usted es bueno... ¿okay? ...porque usted hace nacer el sol sobre buenos y malos... ...sobre justos e injustos... ...gracias Señor... ...bendiga Señor... ...a mi amigo... ...el que tiene aquí Señor... ...los controles de esta radio... ...sí Señor... ...porque tenemos siempre un buen coloquio... ...una buena amistad... ...siempre tenemos un, un, un, un traspaso de informaciones... ...tan bonitas Señor... ...ayude su madre... ...su familia... Sí, Señor, porque usted es el Dios que ve y sabe todas las cosas Por eso, Señor amado, solo se lo entregamos a usted Y bendiga aquellos que van a ir a su casa por primera vez En el nombre de Jesús se lo pido Amén y Amén, Señor Jesús Bueno, estimados amigos oyentes, usted ya sabe la dirección, ¿verdad? Ah, se lo olvidó Bueno, anótela José Victorino Lastarria 630, segundo sector Población Pedro Aguirre Serra, José Victorino Lastarria 630, la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, desea que tenga un maravilloso día con la bendición del Señor Jesús. Amén.